En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. No importa la verdad, no importa lo que sea real, la realidad ha pasado a ser secundaria. Lo importante es que las cosas causen el efecto que se busca. Meter miedo es una de las cosas que se usan para frenar. Durante estas semanas hemos estado asistiendo a muchas mentiras... ...sobre una crisis económica que se avecina... ...no existen condiciones para que hagan pensar eso... ...los datos no lo hacen pensar... ...cuando los líderes del miedo querían aterrorizarnos... ...nos decían que las agencias de calificación... Estaban bajando la nota de España El viernes pasado la nota de España Fue la máxima Y las agencias de calificación pusieron Nota a la deuda de nuestro país Sobresaliente alto Nadie ha dicho absolutamente nada Bueno, tampoco es para dar palmadas La otra vez que lo hicieron Que pusieron esa nota También era mentira y la economía se precipitó Al vacío Aquí comienza la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa al frente del cual en la parte técnica está Miguel Jurado, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Y las cosas que os vamos a contar son las que os contamos a continuación. La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos en nuestra página web eh, www.ondacero.es, en eh, la sección dedicada a la rosa los vientos, tenemos una etiqueta, un hashtag eh, para comentarios, eh, para preguntas, almodilla rosa vientos. Tenemos en debate, tenemos tertulia tenemos Buro, tenemos muchísimas cosas esta noche, como en el Carvellar, Juan José Sánchez Oro y Miguel Pedrero están con nosotros, van a debatir, entre otras cosas, sobre los ovnis. Si, si son seres inteligentes, si son máquinas, si son naves, divertirán sobre muchas cosas, sí. Detrás de los ovnis hay algo más que un misterio físico, hay una inteligencia. Y os recordamos, eh, nos podéis buscar en internet, en Twitter y eh, también... Eh desde ahora mismo, desde estos días eh, a servidor, eh, poniendo Bruno cariñosa lo podéis buscar también en Instagram hemos empezado esa aventura, la aventura de Instagram, eh, la aventura de lo visual, estamos en Instagram eh, también, podéis eh, buscar insistimos, Almadier Rosavientos Y con Laura Falcolara hablaremos en el del pasado del Club Bilderberg y lo hará junto a la principal especialista mundial, junto a Cristina Martín Jiménez, que estará también con nosotros y en Mujeres con Historia Silvia Casasola os contará la historia de Catalina la Grande y Fruteras del Futuro con Javier Sevillano sí. En las fronteras del futuro nos situamos en el año 2050. ¿Cómo será entonces la LIFA? La 1 y 38 minutos hora de comenzar. Vamos con el debate de la Rosa de los vientos La de los Vientos con Bruno Cardeñosa. semana una noticia viene del gobierno de los Estados Unidos que ha admitido como auténticas son afirmaciones, eh, se consiguieron en el 2014, en el 2017 una afirmación es en de OVNIs y esas afirmaciones según el gobierno de los Estados Unidos son auténticas. Y se ha armado la de Dios. ¿Y qué son esos OVNIs? Seres de otros mundos u otras inteligencias u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 Aunque haya matices, el secundario, digamos, que tiene una voluntariedad sí, no, el y el primario no. Hay que descartarlo, no, no nos interesa, claro. porque si aparecen en un en secundario, secundario, pues eh, es un radar en el, primario? El, el problema, ¿Son algo? Claro, claro que es algo, evidentemente, es un eco. Pero cuando el, hay casos en que el radarista está detectando un eco... Y los tráficos que están volando en esa zona no ven nada. Entonces nosotros, como somos así de chulos, decimos, es invisible, es un invisible. Bueno, como son extraterrestres, pues a lo mejor tienen una tecnología pues de mejor, A lo mejor. Claro. Pero también puede ser Santa Claus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 todos los casos no identificados en una causa común. Y quizás ese sea un error. Y le respondería a, a lo de los, lo del pueblo. Es cierto, porque yo lo he hecho, también lo sabes. Llegas a un pueblo y encuentras un montón de historias extraordinarias. No a solo ver. de ovnis. Si tú preguntas si alguien ha tenido L una premonición... se quejará de que no le dejo hablar. Eh, eh, y, y lo deja hablar de Solo un argumento más. Cortan es cierto, el micrófono, Miguel. Es cierto que el micrófono. los casos en bruto están. Hay montones de personas que sinceramente bruto, te cuentan cosas, pero hay montones de personas que te cuentan que han visto el vídeo de Ricky Martin y te te aseguran Ahora, que a, lo mí, a, mí, a mí esto, mira, yo he conocido espere, dos, mira, voy voy, voy <risa> yo a ser, yo ser tú voy tú a ser los dos, solo dos que vieron el vídeo de Yo conocí dos que juran y perjuran que vieron el vídeo de Mira, voy, y, voy a ser y y muy sincero. Que algo pasó, algo pasó porque la presentadora del programa salió en la televisión diciéndolo y negándolo de o sea aquí. Cuando resuena la conspiración, una, una conspiración. Venga, Miguel.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 con orden Silvia Casasola A mí me gustaría Sí, aquí hay que poner un poquito el látigo diciendo ¡Shh! que cada uno eh, tenga su turno. Pero me gustaría también eh, que no sea un convidado de piedra Juanjo, sino que también de su, su, su <risa> no, opinión, por muy variopinta que sea. Ello, pero... No, no, no. A ver, habla Juanjo. para siempre. Yo no quiero robar tiempo a los que saben. <risa> Qué borro. No. no, no, no. Y además yo en esta situación estoy como aquel que le preguntaban, ¿qué opina usted de los hiperalgamistas? O sea, y... el gallego es el único que nos gallego de nacimiento. No, no, yo me he educado en Galicia. Yo la primera vez que fui al colegio de Galicia, claro. o sea, que tengo ahí.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 cualquiera y es mediática las niñas de Alcáser Ana Segura cualquier no, caso. hombre no no va pero vamos pero a pero si favor, es la puta man, verdad es que es que, Llaman es que es miles de personas volver que le la misma película o sea tú crees que es más más fiable más Pero ilícito? si tú piensas algo que, que yo que ¿por qué ser políticamente correcto delante de un micrófono sí, políticamente ¿Por qué? correcto eres tú no decir si no hay nada tú? más políticamente incorrecto esto podemos decir que no existe nada si es todo lo contrario no pero si quedas perfecto con tu discurso pero tú sabes que no es así es decir por... Estamos hablando de algo mucho más interesante de lo que tú estás comentando. No vengas con Pero la Pero no lo dejes a nivel del no testimonio, que, porque eso es una colección de relatos. Con que desaparece a segura y mucha gente dice que lo ves y hombre, sí, claro. <coughs> y hay gente que dice que Venga, se aposta con conclusión, gente de Miguel. ¿Y qué? Es decir, es, eso que invalida todo, aprovechan, todos los testimonios. Aprovechan. Claro que no. Es que, conclusión de Miguel. Es una proposición a...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 La rosa de los vientos en Onda Cero. ¿Qué ¿Os parece? Tablas, eh. Esto ha sido tablas. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. a la conversación el debate que ha tenido aquí en las Ventos en Miguel Pedrero y Manuel Carvialla de la pregunta que nos hacíamos esta noche era si... ¿sí? ¿Hay pruebas para pensar que los ovnis son extraterrestres o no? Miguel decía que sí y Manuel Carbellal opinaba que no. Y ha colocado ahora Javier Sevillano en Twitter, en Internet, con Almodía Rosaventos, una encuesta para que todos vosotros opinéis quién ha ganado el debate, si Miguel Pedrero o Manuel Carbellal está en el perfil de La Rosa de los Ventos, con Almodía Rosaventos en Twitter. Una hora de programa que acaba de comenzar. Una hora de programa en la cual vamos a tener Tertulia Zona Cero. Las eh, dos y seis minutos. Eh, continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.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 Miguel Pedrero. Yo, yo lo que... Acabo es... de votar por mí. Y solamente el voto. <risa> No, porque yo también acabo de votar. Entonces ya son dos votos. Pero quiero decir que... que... Ah, bueno, es que eso que cambia todo lo que Ahora 60-40. Pero... No, pero además, perdonar, es que nos estamos volviendo los especialistas porque estamos constantemente votando. Ele ele elecciones, es que yo... elecciones, pues sí. ya vamos. Ahora tenemos digo, yo una realidad. Si, si esta encuesta está cocinada o es con del conocimiento ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿La vas a emplatar ¿Cómo viene? Sí. Si es física. Si es la encuesta de Dezanos o si no es. Esa encuesta de Tezano. Porque si esa encuesta de Tezano es igual a cierta. Por eso digo que entonces no sé. Pero bueno, esperaremos a los resultados. que más la que prensa tú. tiene que decir que acierta?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 de izquierda, ¿no? digo yo, y a lo mejor ya puede ver todos los capítulos del de ala oeste de la Casa Blanca bueno, que, que yo, quiera si, y de si otras series similares y Margaret Thatcher que dice de vamos la a dejar de hablar de política sí, y vamos encuesta, a hablar Marchandre de Margaret Thatcher de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 Yeah. <laughs>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 como diciendo, oye, pues a ver si sí, va a ser verdad que esto es un tema interesante pues se ha ido por el retrete con esta pandilla de audaces comandos liberadores de alienígenas mm -hmm. Pero y hemos más vuelto más. a quedar como una panda de frikis que en el fondo y, de y el con el conexiones en directo eh, que se transmitía todo, toda la forma del Area <tose> 51 se transmitía por streaming en canales por internet o sea, el momento ese... de la orina también se transmitió bueno, <risa> <normal>. <risa> oh, madre mía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 continuados desde hace más de 1400 años ¿no? además es, es eh, también llamativo que justo a, junto a este cementerio está el santuario del imán Ali ¿no? parece que un importante imán chiita o el primero de los grandes 12 imanes chiitas y, y por lo tanto es un lugar de descanso muy buscado por los musulmanes chiitas ¿no? bueno, eh, de hecho eh, aparte de todo esto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 ¿Cómo la habéis escrito? Yo para mí, porque soy un buen mentiroso. <risa> sí. No, yo no para... al revés. Si es para ti, ¿Sí? es tu punto de vista. Es que Juanjo va un paso más allá. Para mí. Para para sí, sí. Yo para mí. Sí, sí, sí, sí. La, el, el rabito en el ojo derecho. El rabito. Sí, sí, yo creo que somos todos muy sinceros. ¿eh? Sí. Tú lo has hecho con los dos dedos. Claro, por si acaso. <risa> ah, pues me asegura, me asegura. Yo he puesto sobre esa número, la más segura. Tú has sido gallego. Ah, Para no. hacerla, tú has hecho una Q gallega. Y yo, Bruno, no te he visto que hayas escrito. Co ok, solo 28. Ah, mil... ah, oh, ah. él se la está imaginando. Claro, bueno, pues ya veremos lo Yo lo hubiera escrito con el rabito hacia la izquierda. Yo quiero que nuestros oyentes sean sinceros y que pongan en Twitter a ver cuál ha sido su experiencia. Mm. Curioso sí, sí. Por cierto, un apunte no, como... de alcance Va perdiendo, Miguel, las encuestas Yo creo que deberías ¿Ah, hacer ¿sí? alguna cosa o algo Porque no, no, tienes no, pero, que... Miguel, ¿Tengo... ¿Cómo va la encuesta? Está ahí, ahí, tengo que hacer algo, algo Javier, eh, no, ese, Efecto Javier, rejón Efecto rejón Javier ya Sevillano nos <ríe> cuenta que la encuesta va ¿Quién ha ganado el debate? 70-30 a favor de Manuel, ¿no? 70 30 a favor no de Manuel resultado, y Miguel comenzó cocina, ganando. Nada, Javier también se ha puesto el palito en y luego el 70% Manuel, el 30% Miguel, pero eh, lo siento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 Quiero recordar que la había allí y es terrorífico. Como cualquier le, otro le instrumento sí, como sí. cualquier otro instrumento de tortura, ¿eh? porque es sorprendente Son terribles, eh. la inspiración Todos. de algunos creadores de herramientas.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 ¿Contienen algo extraño? Bueno, pues eh, quizá, quizá no. Es eh, políticamente incorrecto lo que nos va a contar. Pero lo vamos a averiguar después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo.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 Por delante, las rosas ventos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener eh, mujeres eh, con historia. Catalina la Grande va a ser eh, la protagonista de la primera parte del relato que nos eh, va a ofrecer esta noche Silvia Casasola. Vamos a tener también ecos eh, del pasado. Vamos a hablar del club Bilderberg eh, con Laura Focolara, con Cristina Martín Jiménez eh, también. Vamos a tener eh, fronteras eh, del futuro con Javier Sevillano. Y ahora unos minutos eh, más eh, para... ...hablar de el bulo de la semana... ...vamos a hablaros de los Contrais... ...las estelas químicas de los aviones... ...la rosa de los vientos... ...con Bruno Cardeñosa... ...bulos, mentiras... ...vamos a contar qué son los Contrais...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 con el que llegamos al final de esta parte del programa de La Rosa de los Vientos pero queda mucho por delante ahora mismo os hablamos del Club Vindenberg en Ecos del Pasado En Onda Cero La Rosa de los Vientos Ecos del Pasado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 Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno.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 Invitados todos a, ir. bueno en este caso podéis entrar en espacio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 tiene que ser Oye, yo increíble. me apunto en el de verdad claro, es que, que, que con es que, ello eh, con ello que, es que te digo, que, que es una enclave precioso Total. o sea que bueno aquellos que quieran lo mismo espacio espaciomisterio.com en el apartado de viajes y congresos lo encontraréis todo absolutamente en espacio espaciomisterio.com está toda la información hablaremos en las siguientes semanas de esos congresos y de esos viajes que está organizando todo el equipo fantástico de Laura Falco Lara que como siempre está aquí en la rosa los vientos en del pasado Laura, muchas gracias Gracias a vosotros Un beso Y ahora en La Rosa de los Vientos eh, Tiempo para que Silvia Casasola Nos cuente Mujeres con Historia en La primera parte, la primera parte de Catalina la Grande Mujeres con Historia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 Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Atención, nuevo número de la revista Historia de España y el Mundo, que ya está en el kiosco, que ya está a la venta. Tema de portada, Los Templarios, los Objetivos Secretos de los Templarios. <música> Además, de regalo gratis de total, un libro de Christian Jack, uno de los autores más importantes sobre el antiguo Egipto. Y uno de los temas destacados en la revista Historia de España y el Mundo es Mongo Blanco. ¿Quién es Mongo Blanco? Pues era una persona, un español, una de las tres personas en el siglo XIX que fue más importante en el tráfico de... Clavos, una persona real de novela y también se incluye en ese reportaje que hay en la revista una entrevista que estuvo aquí con nosotros, con Carlos Bardain, con el actor que hizo, que ha hecho una novela sobre Mongo Blanco. Un personaje real, hombre, es una novela, eh, todo, lo, todo lo que son datos históricos están apoyados en un buen trabajo de documentación, pero bueno, yo me he permitido novelar.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 Si, si culminaban, si coronaban el viaje, pues ese ser humano, dependiendo de edad, sexo y condición, pasaba a valer entre 380 y 500 dólares. Mongo Blanco, la historia de Mongo Blanco de este negrero español, está en la revista Historia de España en el Mundo, que ya está en el kiosco. Tema de portada, insistimos los objetivos secretos de los templarios la rosa de los vientos en Onda Cero fronteras del futuro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 En mil metros el piloto experto empezó a hacer eh, mm, mm, eh, acrobacias. acrobacias y eh, bajó, bajó, bajó vale. de, de los mil metros, bajó, eh, se dejó caer 200 metros hasta los 800.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 en lo que unos llaman el derecho eh, espacial, otro el derecho astronáutico, es decir, es de ese niño qué nacionalidad tendrá, de quién será, las leyes que de se El, universo, se la, se la, el, se, se, el pasaporte, que pone en el claro, pasaporte, ¿no? nacido en Marte. Y entonces, la intención de este.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 que me imagino que tendrán que mirar a ver qué diferencia hay, si es igual igual que han dicho, que después del centrifugado es lo mismo, que si realmente la muestra que hacen aquí en la Tierra, sí. sería igual que, que la muestra que, hay, que hacen que, allí que hacen en vivo, por eh, así decirlo Llanda, ¿tú quieres decir? bueno, pues eso es <risa> Javier Sabiano, a, especialista a, en, a, en pajolas cósmicas abrimos, abrimos <risa> candidaturas y posibles voluntarios que quieran irse al espacio <risa> y la verdad, a, a, a A donar semen, donar, ¿no? Pues eso, yo no lo voy a sufragar. No voy a, yo no voy a financiar esto porque ya, en fin, no, no tengo suficiente volumen dinerario, ¿no? Pero bueno, sí, también, bueno, bueno, sí, también bueno, podría ser, de... evidentemente...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 habe de Sofía. Tú te gastó la boca, Sofía. El evento se ha hecho con 10 pajuelas, <risa> sí, pajuelas, de pajuelas claro. de semen, como así es, así se llama no Eso es, el tubitos, poema. Eso pajuelas, es el poema. con 10 pajuelas diez por, por, banda, por banda. Pues con 10 toda bien, vela cósmica. Como bien se explica Paco Paco Regón en, en su artículo, las 10 pajuelas que albergaban tú fíjate, parece que iba solo, fíjate que pilla, iba solo. Ya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 Eh, eh, prácticamente igual que el que se quedó en la Tierra claro, y ellos dicen que estas bien. pequeñas diferencias son más debidos a las eh, eh, a, a la heterogeneidad de las muestras que va a salir a la, un bebé que, muy que movido que la, porque es acrobático y va a ver maravillas va a ser. Fronteras del futuro con Javier Sayano. Javier, muchas gracias Venga En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Y reservamos los últimos segundos en tu programa para escuchar uno de vuestros relatos 6. se titula 6. Estás soñando Hacía un rato vagabas por unas ruinas militares abandonadas Sin vestigios de vida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 Es hora de expiar tus pecados. Y un último recordador, antes de finalizar, Silvia. Pues sí, mira, mañana hay la presentación del Mundo Bella, el Mundo omella en Crevillén, y el sábado tenemos la presentación de Patti Magno con su libro Ni tú eres un príncipe, ni yo he perdido un zapato. Allí estaré con ella acompañándola. Aquí comienza El Transitorio.